La primera palabra. Amanece, y en las macetas de la ventana arden los geraños. Un vaho lechoso entra en el viento. Corre el día hacia las dunas de la oscuridad. Y después de avanzada la noche, me desprendo. Abajo quedan mi piel, mis huesos. Me echo de picada a las profundidades... Atravieso el infierno. Toco la incandescencia de la luz. Todos los pájaros se desatan. De lejos llega el olor de dátiles que espesan en los casos de cobre. de polvorones recién horneados. Es el aroma penetrante de mi infancia el que nace. Al amanecer... Alberto arrea las mulas con el bastimento rumbo a las labores. Una niña atisba por entre los leños de la cerca, mientras en su corazón se amotina un mar de 10 años que quiere ser mujer, que se echa sobre la tierra y se identifica con ella. Este polvo que escurre entre sus dedos es su madre, es su cuerpo, es el olor de vida que exhalará cuando llegue el mediodía. Hoy, paloma desmañanada, vuelve a su cama, se acurruca bajo las cobijas tibias, se le desarrugan los sueños, se alisa el viento y duerme. A la bisanuela le peinaban las trenzas con los dedos y vivió 110 años, plena en su lucidez. Su cuerpo se achicó. Nunca desmereció la mata de su pelo inmaculado que crecía en abundancia, colgando en largas trenzas. Una mañana rechazó la bandeja de panecillos y el chocolate espumoso. Pequeñita, se ovilló en el silencio. La Virgen me envolvió en un vapor azul y me trajo el desayuno. Dijo antes de bajar a esconderse En los íntimos pliegues de la tierra Las lilas perfuman el primer viento de abril El árbol de la noche florece Y la tía vence, trenza mis cabellos Me hundo en el sueño Tía vence, te amo Esta lactita de cristal Tu pelo se, pre se precipitaba en relámpagos Miel y caoba sobre mi cara cuando el beso de buenas noches el ruido de voces en el cuarto contiguo me despierta la muerte desangra el vientre de mi madre las sábanas esponjadas de blancura se incendian apenas clarea ponen sobre mis manos un cesto al vaciarlo un feto se despeña la vida se encoge dentro de mí tengo nueve años es el primer contacto con la muerte Y claro, los veranos, el sol estancado a mitad del desierto. La luz cantaba y se filtraba por todos los resquicios, algunas veces una noche de lluvia, y amanecía la tierra con olor a mastuerzo y humedad. El mundo de mi madre era la correspondencia justa entre los reinos de la tierra, el abuelo leía en el firmamento los fenómenos atmosféricos ubicaba las constelaciones y era juez de un pueblo donde no se mezclaba la sangre con extraños los ojos grises de la abuela hacían sentir su presencia matriarcal revisaba la llegada de los rebaños el ganado, la ordeña preparaba en el horno de adobe los pasteles de maíz las hojarascas Esa multitud de olores y sabores con que se llena el recuerdo. Dickens, reminiscent of Charles, a little discotheque nestled in the ghettos of Niggaville, USA, via Atlanta, Georgia, a little spot where young men and young women go to experience their first little taste of the nightlife, me, well, I've never been there, well, perhaps once, but I was so engulfed in the O.E. I never made it to the dope, you speak of hardcore, Why the DJ swear not all the problems and troubles of the day Why this fine, bow-legged girl finis all like outdoors Bloods, lukewarm lullabies in your left ear Competing with Set It Off In The Right But it all blends perfectly Let the liquor tell it Hey, hey Look, baby, they playing our song And the crowd goes wild As if Holy Fear has just won the fight But in actuality It's only about 3 a.m. And three niggas just got hauled off in an ambulance. Two niggas done starved buss. One nigga done took shirt off, talking about, now who else want to fuck with Hollywood code? This just my interpretation of the situation. I that, oh, that dopealicious angel I can remember that damn thing like yesterday The way she moved reminded me of a brown stallion horse with skates on, you know Smooth like a hot comb on Napa ass hip I walked up on her and was almost paralyzed Her neck was smelling sweeter in a plate of yams With extra syrup Eyes beaming like folk characters a piece Just blinding the nigga Felt like I chipped the whole oil, that presidential, my heart would be so damn fast. Never knowing this moment would bring another life into this world. Funny how shit come together sometimes, you dig. One moment you frequent the booty clubs, and the next four years you and somebody's daughter raising your own young'un, now that's a beautiful thing. That's if you're on top of your game and man enough to handle real life situations, that is. Can't gamble feeding baby on that dope money, might not always be sufficient. But the United Parcells Service and the people at the post office didn't call you back because you had cloudy piss. So now you're back in the trap. Just that. Trap. Go on the marinade on that for a minute. Yeah. Jack jack jack jack jack jack canción que en mí te nombra carne para la fruta necesaria cuando la soledad bajo tu nombre oída y apretada cuando yo era como niño enterrado a quien llaman por su nombre pasado y responde y no se oye en sí mismo y mi mano en el fondo confundida tenía ya atisbo entonces Llave, forma mía Y se sentía más arriba del pecho y del abrazo Como corona alegre y consumada Vos me llamabas a tu nombre Y vine Con clara identidad de nacimientos Con la veraz acostumbrada gracia Con que sueñan su honor las catedrales Vos ya sos de día junto a la noche, yo soy contigo el día y en virtud de la ausencia en que me evoco miro como mi forma me comparte, como respiro en pelo y a mansalva por dentro de mi voz y no a lo largo. A lua, a la llaga, a si fue por lo vino no sé si fue por su boca pero entre tanto tango encontré su ropa junto a mi ropa no sé si fue por Castillo Pugliese Troilo de Arienzo pero su abrazo en mis manos era un pincel y la pista un lienzo ahí lo vi que fue el vino Tú fui seguro que fue lo, lo, lo vino Lo vino No sé si fue por lo vino No sé si fue por Su aliento Pero entre tanda y tanda dejó su ombligo junto a mi cuerpo. Y así volando en la gloria y aterrizando en la ruina yo fui cayendo y cayendo en la red de esas medias. Asesinas, ahí lo vi. Seguro que fueron los guíos. Una mujer escribe este poema Donde puede, a cualquier hora de un día que no importa En el siglo de la habitaminosis y la cosmonáutica tristeza, deseo, no sabe qué Esperando la bayoneta o el obús Una mujer escribe este poema Sin atributos a desvergüenza y dentellada Fogosa, inalterable, arrepentida pudriéndose caemos por turno frente a las estrellas y todos tenemos que morir no hay nada más ilustre que la sangre una mujer escribe este poema qué estúpida la línea que divide sol de sombra el crepúsculo pasa acumulándose al final de las azoteas Supimos de pronto de una trombosis coronaria Existe soledad Sonó una bomba Vean si se me han roto los lentes de contacto Una mujer escribe este poema Separa 15 pesos para el alquiler Mi amigo viejo se desprende del mediodía por la próstata Bailamos Sigue la preparación combativa no pasarán. Una mujer escribe este poema. Como quien ha perdido el tiempo para siempre, creo en el corazón de Denise darval Hemos ganado porque morimos muchas veces. Parece que tengo un derrame de sinobia. No hay tiempo para la poesía. De verdad que los frijoles se han demorado en hervir. Te juro que mañana presentaré el divorcio. Una mujer escribe este poema. Como hay fantasmas a las 7 en mi pecho, entabligé una rama a la areca que está triste. Mamá, vos no sabés la falta que me haces. Si suena la alarma aérea, recojan a los niños que duermen en la cuna. Voy a guardar este retrato del Che. Como cayó el canario, traje un tenor a casa. Una mujer escribe escribe este poema cargada de ultimátums de pólvora, de rímel verde contemporáneo tela entre el uranio y el cobalto trébol de la esperanza convaleciente de amor tramposa hasta el éxtasis tonta como balada, neurótica metiendo sueños en una alcancía ninfa del trauma novia de los cuchillos, jugando a no perder la luz en el último tute. Una mujer escribe este poema.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 you now. Should have somehow realized what she not to do I don't believe that anybody feels the way I do about you now And all the roads that lead you there Me encojo en mi guarida, me atrinchero en mis precarios bienes, yo que aspiraba a ser arrebatada en plena juventud por un huracán de fuego. Antes de convertirme en un bostezo en la boca del tiempo, me resisto a morir. Sé que ya no podré ser nunca la heroína de un rapto fulminante, la bella protagonista de una fábula inmóvil en torno de la columna milenaria, labrada en un instante y hecha polvo por el azote del relámpago. La víctima invencible, la que no deja rastros para las embestidas de las capitulaciones y el fracaso. Sino el recuerdo de una piel tirante como ráfaga y un perfume de persistente despedida. Se acabaron también los años que se medían por la rotación de los encantamientos. Esos que se acuñaban con la imagen del futuro esplendor y en los que contemplábamos la muerte desde afuera. Igual que a una invasora. Próxima, pero ajena familiar pero extraña puntual pero increíble la niebla que fluía de otro reino borrándonos los ojos las manos y los labios se agotó tus prestigios junto con el error de la distancia se gastaron tus lujosos atuendos bajo la mordedura de los años Y ahora soy tu sede. Estás entronizada en alta silla entre mis propios huesos, más desnuda que mi alma, que cualquier interperie. Y oficiás el misterio separando las fibras de la perduración y de la carne, como si me impartieran una mitad de ausencia por apremiante sacramento, en nombre del larguísimo reencuentro con el final. ¿Y no habrá nada en este costado que me fuerce entonces a quedarme? ¿Nadie que se adelante a reclamar por mí en nombre de otra historia inacabada? No digamos los pájaros, esos sobrevivientes que agraviarán hasta las últimas migajas de mi silencio con su escándalo. No digamos el viento, que ser precipitará jadeando en los lugares que abandono, como aspirando por la profanación, sino por la nostalgia, pero al menos que me retenga el hombre a quien le falta la mitad de su abrazo. Ese que habrá de interrogar a oscuras el sol que no me alumbre, tropezando con los reticentes rincones a punto de mirarlo, que proteste con él la hierba desvelada que se raje en las piedras o nada cambiará como si nunca hubiera estado las mismas ecuaciones sin resolver detrás de los colores el mismo ardor helado en las estrellas ideales frases de babel y de arena y ni siquiera un claro entre la muchedumbre ni una sombra de mi espesor por un instante ni mi larma hermosa caricia sobre el polvo y bien aunque no deje rastros ni agujeros ni pruebas aún menos que un centavo de luna arrojado hasta el fondo de las aguas aún así me resisto a morir me refugio en mis reducidas posesiones y me retraigo desde mis uñas y mi piel Vos escarbás mientras tanto en mis entrañas tu cueva de raposa Me desplazás y ocupás mi lugar en este verteginoso laberinto en el que habito Por cada deslizamiento tuyo un retroceso Y por cada zarpazo un soborno Como si cada reducto hubiera sido levantado en tu honor Como si yo no fuera más que un desvarío ...de los más bajos cielos, o un dócil instrumento de la desobediencia que al final se castiga. Al final, ¿habrá estatuas de sal del otro lado?